La Zona Cero. Esta noche os proponemos una historia maravillosa, una historia fantástica cubierta por la neblina de, de lo incierto, del rumor y luego, pues, la, la triste constatación del hecho. No, vamos a hablaros de la princesa Carabú. Aconteció en abril de 1817. Se presentó eh, a bordo de, de un barco eh, que llegó al, al Reino Unido. ...y con una historia tan sorprendente como bellísima... ...esta noche os vamos a hablar de la princesa Carabú... ...y cómo acabó semejante, semejante... ...no sé si llamarlo leyenda, historia, mentira... ...en fin, ¿qué tal mi querido Carlos Canale? Buenas noches... Hola, buenas noches, muy bien... ...leyenda, historia, mentira... Eh, ...todo el tiempo, es, <risa> claro. eh, fue una leyenda, por eso se transformó en leyenda... ...fue una historia real, porque ocurrió de verdad... ...y es mentira, una parte por lo menos... ...y es que la historia que, que se contaba, pues no obedecía a un hecho real... Pero todo se juntó para bueno, para hacer una historia Pues realmente muy original De las historias de impostores Que en el siglo XIX estuvieron muy de moda, hay muchísimos Sí, sí, sí, eh, sí. Es el siglo de los impostores Con el XVIII para mí son los dos grandes siglos Bueno, y acuérdate que en el XX también Anastasia Romanov eh, Fue también. la última, yo creo, pero, de esta sí, tradición sí, De sí, la, así sí. de la tradición famosa sí. Pero de todos maneras, probablemente estas es de las más bonitas mm. A mí hay dos de el, historias de impostores Que siempre me han gustado mucho La rey de la Patagonia, que es una cosa verdaderamente Pintoresca, y la de la princesa Carabú Porque la princesa Carabú es de los casos en los que la gente cree porque quiere creer, sí. o sea, no por otro motivo especial. Mi querido Jesús Callejo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es verdad, es una historia tan hermosa que merece ser creída, ¿verdad? Sí, merece ser creída y merece que se hiciera una película como se hizo, porque hay mucha gente que ya no conoce esta película que se hizo en el año 1994, que tiene precisamente este título, La princesa Carabú, sí. que es de la que vamos a hablar ahora, y que tenía todos los ingredientes de una historia de hadas, una historia fantástica de una mujer que aparece prácticamente de la nada que nadie sabe nada de ella, que habla un lenguaje indescifrable, que tiene unos tatuajes orientales que además aparece también con un, una especie de sari con un turbante en la cabeza todo eso, todo eso es eh, como el preámbulo de una historia que se desarrolla no durante mucho tiempo, no dura más de un año hasta que se desvela el desenlace pero que en ese año mantiene en jaque a toda la alta clase inglesa de aquella época, estamos hablando de principios del siglo XIX, e incluso con moraleja, que al final contaremos esa moraleja como todo buen cuento de hadas debe tener. Desarrollanos un poco la, la historia, Carlos. A ver, estamos en abril de bueno, la historia 1817. empieza en 1817 y un zapatero se encuentra pues, eh, de manera sorprendente en Inglaterra Eh, también es importante porque para intentar entender todo todo el disparate de lo que ocurrió después, hay que también ponerlo un poco en, en, en situación del lugar. El zapatero trabajaba en Almosbury, en Gloucester, y bueno, pues encuentra a una chica mmm, de rasgos, bueno, aparentemente exóticos, no parecía inglesa, era muy morena, tenía rasgos ligeramente... Eh, eh, el, pensó que podían ser ligeramente asiáticos, pero no tenía nada claro, porque no sabía muy bien dónde estaba ni nada parecido. <risa> Ahí está el también dónde estábamos. Sí, sí. Y eh, bueno, pues lo que sí descubre es que esta chica aparentemente no hablaba inglés, no se entendía con él y estaba completamente desorientada. Bueno, pues eh, preocupado, pues vio que vestía de una manera muy rara e intentó, intentó bueno, intentó a, a, a, que se comunicara con alguien que pudiera entenderlo. Lo que pasa que durante un tiempo No lo logró. No lo lograron y bueno, el hecho cierto es que ante una situación así... pues ...lo que hay que hacer en estos casos es ponerlo en conocimiento... ...de la autoridad civil, que es lo que hizo. Uh -huh. En principio lo entregaron, por decirlo una de manera... ...a una especie de custodia de los pobres. tiene es una especie de, de, de, de organización encargada de, bueno, de custodiar... ...a las personas sin hogar o a los extranjeros perdidos... ...o cosas de este estilo. Hasta que, y luego empezaremos a entrar ya más detalle en el asunto... ...finalmente consiguió entenderse con alguien. Ese alguien no era inglés era un, mar, un marinero portugués que se llamaba mmm, a ver, Manuel Eineso. E, e bueno, parece que se llama sí. uh -huh. que decía que sí, que él era capaz de entenderla, que él había navegado desde Timor por los mares de Oriente y que decía que era originaria de la isla de Yabasú que había sido capturada por piratas y arrojada al mar o se había escapado en el canal de Bristol. Bueno, pues esta es en principio la historia. Aquí tenemos a una muchacha, mm. eh, al parecer eh, proviene de, de Oriente uh -huh. y fue capturada por piratas, era princesa, semejante dignidad, pues eh, bien merecía un rescate, pero no. <risa> la arrojaron al, al mar. No, no, más que arrojarse eh, la versión <risa> ¿no? que da primero este marinero portugués y luego ella, pues, poco a poco, eh, hace la apariencia de que va aprendiendo inglés y va relatando alguna experiencia más ¿no? de, de sus avatares. Eh, lo que cuenta es que cuando ya estaba cerca del canal de Bristol, ella se lanza al mar y logra ir a nado a esta tierra. Y ahí, pues, eh, ya perdida en el campo, es cuando la encuentran unos campesinos, en concreto pues, un zapatero. Y a partir de ahí es cuando resurge un poco toda esta historia, eh, este día 3 de abril del año 1817. Así que se la ve ya con un ropaje, desde luego exótico, que no corresponde a esa localidad inglesa ni a todo el continente eh, no se puede hablar con ella porque ella solo se expresa en principio en gestos y después en un lenguaje donde solo se distinguen dos palabras porque son las que repite con cierta asiduidad por una parte escarabú, dirigiéndose a ella misma y, por, y además por los ropajes y por la dignidad y por el porte, pues todo indicaba de que ...debía ser una princesa... ...a partir de ahí se la empieza a llamar ya la princesa Carabú... ...y por otra parte menciona mucho lo de Yabasú... ...Yabasú... Yabasú ...o sea como el lugar de procedencia... ...entonces bueno pues ya se va reconstruyendo un poco... ...toda esta historia en los meses siguientes... Eh, ...que no deja de ser sorprendente... ...porque pasa por distintos lugares... ...estamos... ...hay que recordar un poco también el ambiente que había en aquella época... ...por entonces está gobernando el rey Jorge III... ...estaban eufóricos... O sea, ...estaban eufóricos... Se ...habían derrotado ese, a Napoleón... ...exactamente... ¿sí? ...se había prohibido la mendicidad... ...entonces a esta mujer... Claro, lo primero que se le acusa es de algo en principio evidente, es decir, que es una mendiga que se está haciendo pasar por una princesa oriental. O sea, en principio no la cree mucha gente y, de hecho, se la lleva a un tribunal y prácticamente es juzgada hasta que hay una familia, bueno, hay en ese caso un reverendo, que eh, cree en parte esa historia y dice, bueno, cuidado, antes de que es la condena y la eh, recluyan durante tres meses, que es un poco la condena que se hacía en aquella época por, por mendicidad, lo que hace es que se los llevan a los esposes, un, esposos Gorral el Samuel Gorral era un banquero, y ella, por pues, supuesto, de la alta clase, de la alta sociedad, y dice, bueno, pues a ver qué pasa, a ver si entre ellos, que conocen, tienen contactos, pues con traductores, en fin, con gente culta, pues a ver si saben un poco si es, por una parte, o una impostora, o realmente es verdad lo que está diciendo. Hombre, salvando claro, las, es que salvando bueno, las distancias y con las muchísimas diferencias que existen, pero recuerda mucho, mucho el gaxo de, de Kaspar Hauser, ¿no? Sí, bueno, un es caso parecido. Un que ocurriría un poco más tarde, en sí. 1828. Sí, es es, es sí, relativamente sí. parecido, por lo menos en lo que es la, el, sí. el, la escenografía, es decir, la, la puesta en escena la de la aparición, sí, de, claro. es muy parecido. Bueno, el caso es que los Burral ya son conscientes de que la chica esta aparentemente tiene algo muy raro. De hecho, por ejemplo, eh, cuando va hacia su casa, antes de decir llevarla a su casa, en un mesón de la en la, en la que quedan a dormir, la chica se empeña en dormir en el suelo. Está, quiere dormir en el suelo, no quiere una cama para nada, y mm, insistió en comer una piña, en una especie de obsesión, que tenía por determinado tipo de frutas, de tipo tropical. Y rechaza siempre la carne. Exacto, entonces bueno Todas estas cosas les van haciendo pensar a los, a los Burral, que son los que se van a encargar de cuidarla Que hay algo extraño, que hay algo de verdad En la posible historia que está contando Y eh, que tal vez tenga algo interesante Que contar de, isla, de la isla de Jabasú Jabasú, que es lo que ella dice Junto con Carabú, cuando se dirige como bien hecho Jesús a ella misma y El caso es que aunque ella no lo ha manifestado, porque no había hablado con nadie Salvo con el marino portugués, que tampoco Parece que la entendiera mucho Lo que sí parece bastante claro es que Se empieza a construir la historia una vez que llega a casa de los Burral la señora eh, Gurral dice esta chica lo que es, es una princesa ¿por qué? porque un día hojeando imágenes de unos libros, ella mira por ahí cotilla pasea sí, sobre todo libros de James Cook claro <risa> se detiene principalmente en un libro donde hay inscripciones en chino esto esto Entonces, claro. abre las inscripciones en chino sí, porque van buscando tatuajes y van claro. buscando lo que más se parece pues allá le van enseñando cosas para ver intenta a, eh, intentan localizar más en la zona de la que viene claro. hasta que ella se queda detenida de una manera así como pasmante en, en unas cosas que están con caracteres de grafía china es que imagino Carlos que en las mansiones de la campiña no se hablaría de otra cosa en ese tiempo no no claro <risa> la, hombre, era la la noticia, es verdad no claro, llegó llegó a ser muy famosa en Inglaterra Porque la, la noticia empieza a correr, empieza a correr rápidamente, además ella cuando encarga la ropa, eh, claro, decir, los Burrell tienen dinero, eh, le traen gente a su disposición para vestirla como ella quiera, pero ella rechaza todo tipo de vestimenta moderna, de tipo europeo-occidental, y empieza a, a elegir un tipo de ropajes que al final, bueno, que es como la dibujaron. Se conservan dos dibujos originales de la época uh -huh. de la princesa Carabú, y la dibujaron siempre como ella se había autodisfrazado en cierto modo que era de qué se iba pues de, de princesa oriental vale. entonces claro decir entre los entre los que había bueno primero hay que tener en cuenta varias cosas eh, Inglaterra era un país ya complicado en esa época para mantener una ficción de ese tipo por dos razones primero porque tenía colonias en Asia Decir, había colonias en Asia, en la India, en Malasia, es decir, había ya posiciones inglesas en Sarawak, en Borneo, es decir, bueno, conocían más o menos la zona y sobre todo había gente que había estado en todas las islas de Indonesia, es decir, eh, principalmente en la principal, en la más poblada, en Java, porque eh, se las habían ocupado los holandeses durante las guerras napoleónicas y conocían bastante bien la zona, aparte que hacían, Hong Kong no era todavía británico, pero hacían la ruta de Asia hasta más allá de las Filipinas, con lo cual, claro, en cuanto se dice que había una princesa de un lugar de Asia llamado Yavasu, en una casa de la campiña inglesa, Aquello se empieza a convertir, de repente, en algo, bueno, pues, digno de comprobar, algo muy curioso y que merece la pena ver. Y la señora Gurral empieza a recibir gente, a organizar fiestas, en las que presenta a la princesa Carabú, que poquito a poquito va hablando en inglés. ¿Y cómo sigue el teatrillo este, Jesús? Bueno, pues sigue en eso, eh, siendo, pues, eh, poco, casi un espectáculo de feria. O sea, la, la invitan a todas las reuniones, porque es normal, ¿no? Hasta el príncipe regente también tiene mucho interés en conocerla. Y los joyeros la regalan joyas porque, bueno, no deja de ser también casi un artículo de lujo el que esta mujer, con toda la fama que está adquiriendo, porque, claro, ya ha ido pasando por distintos profesores, por distintas personas que han intentado demostrar que era fraudulenta. Sí. Y no lo es, no es. En principio, digo, hasta ese momento no es fraudulenta, no es una persona impostora porque es muy coherente un poco con el discurso y con el comportamiento que está adoptando hasta ese momento. Entonces, por más... Eh, pijerías que le hacen y por más eh, trampas que la ponen, ella no va cayendo, porque claro, hay personas que la van diciendo cosas en inglés, como diciendo bueno, si sigues así, eh, vas, a, vas a cometer perjurio y por lo tanto te van a ahorcar, un poco a ver cómo reaccionan. Ah, ella... ella como si estuviera en la luna, es decir, no reacciona a este tipo de frases o incluso insultos ingleses y está a su bola. Por lo tanto, pues empieza a ser como muy apreciada y dicen, no, oye, a ver si es verdad que es una princesa asiática y por lo tanto a lo mejor nos interesa estar bien relacionados con ella porque cuando esto surja, a lo mejor puede haber incluso hasta transacciones comerciales, ¿no? Como por una parte pero, los gorral están viendo ahí, es decir, que la están acogiendo, pero en parte también de una manera interesada porque a, a, a, posiblemente nuestro huésped sea un huésped muy ilustre y esto nos va a traer Buenos dividendos de cara al futuro Y más cuando el príncipe regente también estaba interesada interesado en ella Claro, lo que pasa es lo que pasa siempre en estos casos El, el dibujo que le habían hecho Vestido de princesa de kerabu Como ya misma ya se identificaba eh, Es publicado en la prensa local Es publicado en la prensa local Pero un día una señora eh, Que está viendo la, la prensa de la, de la zona Descubre que ahí hay algo en ese rostro Que le llama la atención Entonces se pone en contacto con la familia warren y les dice que tiene la sospecha de que la persona que dice ser la princesa carabú es en realidad Mary Baker, la hija de un zapatero de Devon, de un lugar llamado Witharites, y que en realidad lo que está haciendo es, bueno, pues suplantar la persona de bueno no suplantar la persona de nadie, no inventarse Inventar. una existencia ficticia uh -huh. y que por eso no hablar inglés, pero que como se llama Mary Baker, que lo habla perfectamente y que se trata todo de un embuste. Claro, y, eh, y todo esto... por, por un dibujo, por un retrato que se ve en la prensa. Sí, sí, ¿no? pero espera, claro, ella tiene la sospecha, pero es que no consigue probarlo. Es que ese es el problema, porque cuando se presenta en la casa, decir, bueno, claro, hace un expediente interrogatorio, pero como como la prensa de Carabú eh, parecía autista, o sea, no tiene <risa> caso a que le hablara en inglés, pues el caso es que, claro, desde entonces, bueno, la... la, la la sospecha de que realmente fue un fraude y que se trataba de Mary Baker, y además la, el, el lugar de nacimiento, el condado, la zona sí. y todo, parece bastante claro. Sin embargo, la verdad es que, desde el punto de vista formal, o desde el punto de vista de incluso el intento de una acusación por parte de la Fiscalía, por por por, por, por bueno por fraude o por estafa, no se pudo nunca aprobar, porque no hubo nunca una prueba definitiva de que no, la princesa o sea, Carabú no existiera como tal. ¿no, ¿No aparecieron esos padres, ese, ese mm. zapatero? No. Es que todo indica, no. y aquí está lo curioso, ya, aquí ya estamos un poco hilvanando porque esta es la parte más oscura, es sí. decir, hasta ese primer año hasta que es descubierta no oficialmente, pues se sabe muy bien, porque ya digo o que un año ¿Eh? Claro, prácticamente un año vivió a cuerpo de rey, a, todo, mejor lujo. Dicho, a todo lujo. Eh, Fiestas, y, eh, comentarios, todo, todo, todo, sí, claro. sí, además la regalaban de todo, en fin, asistía a todo tipo de ceremonias y lo único que ella tenía que mantener esa pose, bueno, una pose muy bien, muy bien hecha porque se había estudiado prácticamente todo, es decir, incluso llevaba tatuajes eh, en uno de sus muslos con lo cual pues eh, incluso también determinaron sí. que eso era algo exótico y que evidenciaba la realidad de, de la versión que ella daba. Lanzaba también flechas con arco, que ¿Ah, sí? se la tenía una puntería... Sí. Y luego de esas, de esas que hacía a propósito para escanalizar a la sociedad o para que se bañaba desnuda sí. claro, para que se le vieran los tatuajes <risa> claro. de claro, cosas. Cosas con lo cual que los santos bueno eh, causaba una expectación de ahí el visionado del musulmán <risa> sí exacto <risa> así que y durante un año... De dijiste antes eh, Jesús, ya sí. por, por ser un poco frívolo, porque sí, sí. Eh, que rechazaba la, la carne toda ver, toda la carne Sí, sí, porque parece que tuvo sobre todo por parte de los criados de los Gurrel, pues tuvo algún acercamiento un poco, siempre pensando, partían de la base de que era una farsante, entonces dice, bueno pues vamos lo, a... los criados que eran más listos que el hambre, ¿no? Sí, sí, porque los criados dice, va, dice a mí, esto no nos engaña, porque los criados eran la clase baja y esta, esta, dice, esta es una muerta de hambre que está intentando aparentar lo que no es, ¿no? Sí. Y Y más en una época donde los vagabundos y los mendigos pues abundaban bastante. Y se las ingeniaban. Y se las ingenió. Entonces, claro, aquí es donde ya un poco es el desenlace de toda esta historia. Resulta que el padre de la criatura de Mary Baker, como así para de que se revela como auténtico nombre, era el mismo zapatero que es el que la encuentra. Claro. Al principio. Es decir, ¿Os acordáis que estamos sí. diciendo que un zapatero, más personas... Uh, fue la manera de introducir en la, alta a la, a la a su hija. Entonces, a, estaba en connivencia por lo menos con dos personas, Mary Baker. Primero y el, con y su el padre portubés. y segundo con el claro, portugués. Que <ríe> <ríe> pues o sea, sospechosamente eh, venía de Timor y entendía su lenguaje. Era una triada. Claro, por lo menos eran los mm, cómplices en esta historia. Claro, no mm. puede haber mucho más porque si no esto se hubiera sabido posiblemente antes. Pero el padre sí era el padre. O sea, el, Pero el, el padre, padre sí. parece que era el padre. Digo, sí. siempre parece Porque aquí sí, Porque los datos empiezan a ser un poco difusos pero eh, de hecho, ya digo que empieza a haber, hay un periodista que es un poco el que tira del hilo de toda esta historia, es decir, cuando se publica en este periódico que escribe el periodista, es cuando este retrato empieza a ser muy conocido, y por lo tanto, ahí es cuando esta mujer dice, a mí me suena que esta mujer yo la he visto de criada en una de las casas que ella sirvió, porque efectivamente, antes de crearse toda esta identidad, pues era una criada que había salido, según esta versión, habría salido de un hospicio, eh, bueno, más de un asilo, que acoge a antiguas prostitutas, o sea que fíjate qué pasado tenías, era más lista que el hambre, se las había todas, sí, sí, sí, entonces sí. a partir bueno, de ahí bueno y una perfecta actriz, eh y una entonces, perfecta sí, actriz, pero, pero una perfecta actriz que claro cuando se desvela todo esto sí que corre peligro porque por supuesto la decepción fue mayúscula, imagínate vuelve otra vez a los tribunales, a partir de ahí se la hace un juicio sumarísimo, incluso se habla de ahorcarla. Eh, pero bueno pues eh, tiene ya influencias, es decir durante ese año se granjeó la amistad de muchas personas poderosas era, era durilla la justicia ¿eh? y, ¿Y no se da con sí sí sí, sí sí sí sí no pero, pues, estuvo uh, a aún tienes de que fuera ahorcada pero gracias ya digo a ese tipo de influencias pues logra huir este es el desenlace final porque ella pues, supuesto ya empieza a hablar inglés ya revela por supuesto que ella es inglesa de toda la vida y que urdió este plan y aquí es un poco la moraleja que te quería decir hay como dos moralejas un poco la historia final que ahora contaremos pero la, la moraleja que ella eh aduce tanto en el tribunal como en sus amistades es que ella que procedía de una clase de lo más baja que había sido humillada precisamente por esa clase alta ella se había permitido el lujo y el placer de humillarles a ellos con este con esta apariencia de princesa Carabú. Es decir, que esa satisfacción la tenía y que había conseguido ese gran propósito. Que la pena es que hubiera durado tampoco porque ella esperaba que hubiera durado mucha, mucho más la impostura. Pero que de alguna forma sí se sentía gratificada y pues, con sí. ella toda la clase social eh, baja de aquella más, época sí. porque habían visto cómo alguien de <coughs> esa calaña había sido capaz de reírse en las mismas barbas del bueno, príncipe Bueno, ha decir algo muy importante. Es la importancia que tuvo socialmente el caso de la princesa Carabú. Es que mucha gente en el Reino Unido le, le hizo pensar que realmente no hay ningún abismo que separa de los ricos de los pobres. Y que la sociedad en realidad puede ser, si te da la oportunidad, cualquiera, sea cual sea por su nacimiento, sí. puede llegar al puesto más alto. Fue muy importante. Ella deja a Inglaterra, se va a Estados Unidos, el, 8 de, el 28 de junio de 1817. ¿Al circo? No, no, no. Ella jugó. Se sabe que durante por lo menos un año, en Estados Unidos hizo un, un intento de intentar eh, hacerse ver como la princesa Carabú. De hecho, mantuvo el mismo papel con el mismo escenario y el mismo juego durante un tiempo porque al cabo de unas veces Estados Unidos rompió todo contacto con la familia Wurrell, con la cual había seguido manteniendo una cierta relación. El hecho cierto es que en 1821, cuando ella vuelve al reino a, a Inglaterra, bueno, no tuvo ningún problema, mmm, no había tenido éxito en Estados Unidos, pero no fue mal acogida en, en Gran Bretaña y durante un par de años viajó por Francia y España. Estuvo aquí durante la época final del trienio liberal. Estuvo aquí durante un tiempo y después de recorrer Francia y España, ya finalmente volvió a Inglaterra donde se casó en septiembre de 1828. Tuvo una hija, o sea, con lo cual hubo descendencia en Inglaterra de la princesa Carabú y eh, finalmente, después de una enfermedad bastante breve, en 1839 eh, murió. Eh, fue Es muy curioso porque se conserva prácticamente, ya fue enterrada en 1865, se la sacó donde estaba y se la enterró en el cementerio de Hebron Road en, en Bristol, con lo cual en cierto modo se, se ha conseguido saber cuál fue su final, incluso eso, hasta el cambio de cementerio. Y muere, prácticamente la a los 700, 70 años de edad, sí, o sea, que murió una mayor. edad bastante longeva. Uh -huh. Murió a los 70 años. A los sí, 70 70 años. Años. Bueno, Mary Baker, Mary Baker, que... Mary Baker, bueno, pero aquí está el enigma, es decir, porque todo esto, es decir, bueno, parece que estamos contando la historia... De una farsante. De una, farsante, de una impostora, pero hay una parte de enigma, uh -huh. es decir, el periodista que investigó toda esta historia, una vez que esta mujer se fue a Estados Unidos, en fin, una vez que ya el escándalo se había producido, investigó la historia de Mary Baker. Y aquí está la sorpresa. Descubre que no existió nunca una Mary Baker. Incluso esa identidad también era falsa también era falso bueno, no Baker, Baker, al menos en Devon en la zona de Devon, exactamente por lo menos tal con los datos que ella dijo Entonces, esto es lo sorprendente ahora una mentirosa de tomo y lomo o sí que había una parte de misterio en todo esto y lo único que hacía pues como un poco las capas de cebolla como los matriuscas era eh, sorprendernos con una personalidad totalmente diferente que tenía pero que mm. el misterio nunca se llegó a desvelar de quién era realmente La princesa Carabú o Mary Baker. Bueno, pues desde aquí nuestro homenaje ¿verdad? a la princesa Ca Carabú. una gran actriz. Claro, a Mary Baker, a quien fuera, porque desde luego se la coló, pero bien, a, a la alta nobleza, a la ¿Sí? aristocracia británica durante uh -huh. al menos un año, ¿no? Al menos un año, sí. Al prácticamente año. se mantuvo durante un año. Desde abril hasta junio del siguiente año, sí. 1818, que es cuando ya embarca sí. para América. Y bueno. por mi parte, aconsejar a quien quiera que vea la película, la que hizo y protagonizó Phoebe Cates, uh -huh. que es la que hacía de princesa Carabú, porque es una película muy uh -huh. entretenida, está muy Bueno, pues eh, incluso alguien pidió que se la colgase Que, que, sí. que, que la ahorcasen en Exacto. un tiempo difícil para uh -huh. los eh, cirujanos en, en el Reino Unido, porque se ejecutaba poco, apenas unos 100 o, o, o 200 uh -huh. al año, y eso <risa> no, no daba cadáveres para los diseccionadores. Entonces, claro, querían ver ese tatuaje in situ, ¿no? Querían verlo muy de sí, cercano. exactamente, exactamente. <risa> Bueno, pues la princesa Carabú, una historia muy simpática del siglo XIX, de las que, de las muchas que hubo. Eh, de ¿no? las muchas, porque eh, pocos años después, ya digo, ocurre el caso de Caspar Hauser en 1828, sí, sí. y hay un caso que ocurre, pues, Posteriormente, que es menos conocido, en 1851, en Alemania, donde aparece un señor que dice que procede de la Saria, en concreto de un país llamado Sacría. O sea, la Saria era la ciudad de un país llamado Sacría. O sea, este señor era Josef Borin y nunca se supo dónde estaba la Saria, ni, por supuesto, dónde estaba este país. Se puede hacer toda una Sakria. lista, un top ten de los principales o sea, impostores, porque que, oye, por hay una hacer. lista increíble. Fue un año que Fue un siglo bastante fructífero en cuanto a personajes sí, sí. que aparecen prácticamente de la nada, un poco lo que decía Jasper Berger, ¿no?, en ese libro famoso que, bueno, donde había de divulgar esta historia junto con otra, que es avisado para otra tierra, donde decía que parece que la policía del otro lado había tenido un descuido y se les habían escapado unos cuantos, ¿no? Sí, lo que pasa que ya con, con lo del Anderson, ¿verdad?, con la de Anastasia Romanov eh, ahí ya el ADN y todo esto. Sí, no, ya, está ya, claro, ya, además ya. también en aquella época estaba sí, muy sí. de moda el caso del impostor de Luis XVII, eh, con sí, lo cual sí, la sí, gente... Sí estaba como un poco prevenida contra este tipo de personas pero bueno el, bueno, bueno el caso del impostor de Luis, bueno lo hemos contado también lo hemos contado en, también, lo hemos contado escrito, eh, pues, con el ADN de bueno de con el ADN y sabiendo ya lo que le pasó el corazón el corazón de aquel niño ya está en, en donde donde tiene que estar al lado de sus papás ahí lo contamos en el libro de Enigma. exacto exacto bueno pues muy bien querido Carlos Canales toma para ti este turbante asiático Miren, es, qué bonito eh, mira qué bien me queda este perteneció a Matahari eh, que como bien Vaya sabes también fue una bailarina sí. javanesa pero tiene un agujerito de balas <risa> Lo vender en la subasta. Eres muy malo, Jesús, y, y ahora que tienes página web estás insoportable, ¿eh? con el <risa> jesuscallejo.es, estás crecido. Sí, sí, esto... Toma, estoy crecido. Te ¿Qué a, me das? a ver. Te voy a dar un, un tatuaje. Ya, yo, si me imaginaba. Es una, es una calcamonía de estas, de los niños. <risa> ¿De qué taipón.